Je to tak, ¿Quién llegó ahí? El embajador de las blancas y las negras. Charlie, un inmenso placer estar contigo y con todas estas estrellas de Colombia cantantes tremendo. Ok, chao, a seguir usando con la Colombia.